La fascinante epopeya pirata, más allá de las fabulaciones y los nostalgiosos relatos de Stevenson, Borges, Conrad y los directores de cine, contiene una pureza brutal y salvaje. Los piratas nunca quisieron hacer historia, sino escapar de la historia. Y entre esos seres humanos libres, cazadores, verdaderos depredadores e itinerantes, Hubo mujeres que estremecieron por su arrojo, valentía y ferocidad. Por supuesto, no fueron famosas como Barba Roja, Francis Drake o Barba Negra, pero tenían su mismo espíritu m o n t e r a z La sangre caliente irlandesa de la legendaria Grace O'Malley también corría por las venas de Anne b o n n y al parecer la hija del importante abogado se casó con el cazafortunas y mediocre pirata bonny para conquistar su libertad y terminaron juntos en un refugio de piratas en new providence en las bahamas Han... Era extremadamente atractiva y con un carácter arrollador, aunque también podía ser tan vulgar como cualquier pirata y competir como una brava por sus amantes. Este hecho quedó confirmado cuando se apasionó por uno de los hombres más ricos del Caribe, quien viajaba con su amante, una española de reputación dudosa. Ann se batió a duelo con la mujer y, por supuesto, salió victoriosa y disfrutó por algunos meses de la fortuna y el amor de su conquista. Pero claro, cuando conoció a Calicojack, el mundo se le puso al revés. El atractivo pirata. No solo era guapo y sofisticado a la hora de vestir sus camisas y pantalones r a y a d o s y extravagantes,、no. su temperamento y personalidad estaban hechos a la medida de la mujer. ¿Y qué otra cosa? Se hicieron a la mar juntos y vivieron incontables aventuras. Mary Ritt, también llamada Mark, Su nickname de batalla también era una mujer valiente y corajuda. Según se cuenta, no tuvo inconvenientes en convertirse rápidamente en pirata y simpatizar con Anne. Juntas eran poderosas y responsables de muchos exitosos abordajes y cuantiosos botines. c a l i c o j a c k debió sentirse en el paraíso de los piratas. Flanqueado por dos hermosas guerreras y con los vientos de la fortuna soplando su buque. Pero tanta buena vida descuidó a c a l i c o y su tripulación y pronto cayeron en la desidia los excesos de festejos y la bebida. Quizás por esta razón nadie advirtió a las tropas del gobernador de Jamaica hasta que fue demasiado tarde. Anne y Mary pelearon codo a codo como fieras. Mientras el resto del Revenge dormía una terrible borrachera. Finalmente, el enemigo las superó en número y fueron capturadas. La leyenda cuenta que Ann e despidió a su amante, c a l i c o j a c k con la romántica frase: Si te hubieras batido como un hombre, no te ahorcarían como a un perro. Bien. Sus respectivos embarazos retrasaron el camino a la horca, aunque Mary r i t d murió de una fiebre en prisión. Se dice que Anne fue rescatada por su padre y tuvo un nombre nuevo y una nueva vida, y, y es lógico, tenía solo 20 años. Estas mujeres sintieron la llamada del corso y para muchas significó la libertad. O quizás, y en las palabras de Jorge Luis Borges acerca de Mary Redd,、eh, la profesión de pirata no era para cualquiera, y para ejercerla con dignidad era preciso ser un hombre de coraje, como ella.